Porque es el que me hace recordar cuando yo me enamore de ti Y ese es el que yo quiero que te ponga Para recordar los tiempos pasados Y ese es el que yo quiero verte ahora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 el tiempo ha pasado y que ya no vuelve a regresar pero yo no dejo de pensar cómo fue que lo nuestro empezó pero yo no dejo de pensar cómo fue que lo nuestro empezó y ese es el que yo quiero que te pongas para recordar los tiempos pasados y ese es el que yo quiero ver